Bueno, Julieta, eh, finalmente se pudo dar tratamiento, el inicio del tratamiento a lo que tiene que ver con la causa de ATA. Bueno, imagino que satisfecha, ¿no?, en este otro paso más que se da en esta lucha, ¿no? Sí, de alguna manera yo creo que... podemos seguir avanzando siempre y cuando tengamos presión, porque evidentemente esto maneja por presión, no sea así. Si acá nosotros no hubiéramos estado como familia, no hubieran estado los autoconvocados, no hubiera habido personas que nos estuvieran acompañando, esto hubiera pasado de largo, como tantas cosas. Entonces, sí me parece importante que la sociedad también se pueda empezar a involucrar y que esto de lo que ha pasado con ATA es gravísimo y que de alguna manera se tiene que revisar. No tiene que volver a suceder de lo que le pasa a Tahualpa y lo que de nosotros como familiares estamos pidiendo que sí sea revisado y ver de si ha habido, como ellos van a tener que empezar a ver los, los distintos, eh, las investigaciones o el informe que se ha hecho desde la legislatura y todo eh, desde los distintos peritos y demás, está todo documentado eh Bueno, las sanciones correspondientes, tanto de la fiscal, el juez y, bueno, si hay otras personas más, también. Entonces, esto, de alguna manera, vamos a tener resultados si la sociedad nos acompaña. ¿Tuviste algo de, de miedo, se quien, en un primer momento, cuando empezó el tratamiento y había dudas si se continuaba, si se podía seguir hoy, que el presidente dijo que él no, no era porque estaba subrogando a, a Pichinini? ¿Se generaron como dudas o planteos, no es cierto? Sí, en un primer momento sí, o sea... Por eso digo, si nosotros no hubiéramos estado eh, acá como estuvimos, como familia, como comisión, como autoconvocados, quizás hubiera pasado de largo. Entonces, esto hace que de alguna manera se pueda tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hubo gente que hizo presión. Y sería importante, no sé si la semana que viene, calculo que lo van a tratar o la próxima, antes de la feria. Y qué bueno que la sociedad también nos pueda acompañar, los que están en casa, que se puedan acercar y ver de qué están hablando. Esta gente que por ahí a veces, muchas veces te hablan difícil y no alcanzamos a entender, ¿no? Entonces, bueno, que sean ellos mismos testigos de lo que se dice acá. Gracias, Julio. No, gracias a usted. Muy bien.